este estamos aquí también con la pacho buen día, buen día. Sí, son las 10 y 7 minutos estamos con todo aquí este en el estudio de radio pueblo la verdad que eh, hoy no tuvimos algunas fallas técnicas pero ya está todo solucionado no sí no sé qué día no tenemos eh, fallas técnicas este, sí. y lo solucionamos <ríe> en cielo sí, yo quise poner el dobla del reloj y son nueve lo, <risa> <risa> <Claro. risa> lo que falta lo que falta ahí es la magia de mono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 Eh, en términos de, de personas que son empujadas a la pobreza eh, Entonces es un combo eh, que, que nos tiene que hacer realmente caer las fichas A las organizaciones del campo popular Que tenemos que empezar a juntarnos para evitar estas cosas Puntualmente, a lo que vos decís del, del tema de la comparación Con la represión del otro día sí. La causa que buscan imputarles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 es decir, vos en realidad deberías estar golpeando, no sé, en los cuatro lugares. Eh, en su momento, claro, y Pico, iban todos y, y todas las compañías, todos en un lugar. Bueno, están intentando, eh, obviamente, eh, eh, diversificar los lugares donde uno debe ir a, a, a golpear cuando eh, el gobierno mete presos y presas. Eh, son todas formas que van desarrollando y eh, y a lo cual nosotros la respuesta que vimos fue este cortes en los lugares donde estaban detenidas y, y detenidos eh, los compañeros porque nos parece importantísimo el apoyo moral no es cierto de que de que los compañeros desde adentro escuchen nos escuchen que estamos ahí afuera y que estamos haciendo el aguante este porque no tienen ningún tipo de comunicación con el exterior los incomunican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 Bien, ahí pasada Federico de votamos luchar este que nos comentaba bueno en, en el marco de que en el, el, el contexto no de esta represión el contexto represivo que estamos viviendo fija en la Argentina es, ¿no? es increíble no O sea frente a una detención que a todas luces este, eh, todo el caso de igual está tenido de intereses políticos sea se realiza otra acción represiva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 ¿No? y ah. es un modo operandi es bastante visible así es eh, escuchamos un poco de música y continuamos ah, con pues, enredando las mañanas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 de lunes a viernes de 10 a 12 horas. Www 10 y 35 de la mañana continuamos con el enredandos, enredandos. Deje, no, enredado enredados, muy enredados. Se nos por todo el totalmente enredados sí. <ríe>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 Bueno, vamos a hacer un, un pequeño alto de todas formas. Este, ¿Podés sacarnos del aprieto sin necesidad de apagar la luz, Pancho? Bueno, ahora sí logramos resolver el problemita técnico. este Silvana, ¿nos estás escuchando? Sí, sí, los escucho. Perfecto. Los escucho, espero que no se corte esta vez. Esperemos. Bueno, ¿nos podrías comentar este eh, cuál es la situación de, de Belén? Y bueno, ¿y bueno, lo tengo que afrontar? Este, la situación, no sé hasta dónde se escuchó. Eh, nada, no, nada. Nada, bien, bien, bien.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 Ahora por perfecta caminarme mi alma que no hi gamele guía, le así que me lance el cuchillo que con media vuelta yo solo me Ahora mí, mi mi maña mi amiga mi culpa, la reina de mi casa. Que nadie me levante la voz, que aunque todos me mateis aquí justo, hoy ahí ya empieza su vida no pienso parar hasta a apuchos. Ya era hora, ahora me toca a mí, ya era hora, ahora me toca a mí, a mí. Al saber, y pagar y pa' allá, con mi niño, a puerta y con casa colgando, ahora vestido por donde ando, ya era hora, ahora me toca a mí. Allà, César, Aida, Chiquillo, Garrapatero, tomate pimiento pecado sin escama, guiso de patata, salta de la cama. ¡Era un hora! Vinga, veï la casa quan vas no, anda gentina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 es una lástima porque Pachu y y estamos comiendo unos deliciosísimos alfajores de harina de garrobo. Mirá, buen. que le Bañados en chocolate. Bañados en chocolate. Mucho dulce de leche en el medio. Con nueces. Nueces este no. agradecemos que lo haces la, la verdad que sí, sí, <risa> eh, siento mucho que no estés aquí, pero estoy seguro que vos lo sentís más que yo <risa> ah, sí pobre que que bueno. compa eh, presentamos la próxima entrevista bueno eh teníamos eh, no pudimos eh, comunicarnos va eh, pudimos comunicarnos, pero no tenía eh, eh, disponibilidad horaria María Soledad Segura doctora en comunicación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 Ya no tienes que repetir Otra vez Te lo dices Porque callas a ti caminaba por cóoba la altura de chu y me encontré con mi gran amigo José alternativo me habéis desorientado como si hubiera extrado algo tato me dijo usted ve lo que está pasando Sí, le dije decenas de miles de despidos y el de aumento en los servicios no no no me refería a eso tato Ah le dije si ¿Sí es como una denuncia de corrupción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 el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontrarnos en www.rnna.org.ar Todos los días, 10 a 12, en cada radio de la red para todo el país.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 el, el, el, eh, eh, las expectativas que hay sobre esto y eh, cuál es la situación del frente en este momento bueno, nosotros leemos la realidad tal cual ustedes la, la miran eh, a esa misma fiesta a esa misma unidad que tienen desde eh, la parte empresarial con el nivel político que tenemos hoy organizarnos más ser más unidos, ser más fuertes, a fin quedarnos, eh, dejar de dudar con respecto a lo que podemos llegar a hacer juntos, creo que esta es una de las grandes posibilidades que tenemos para poder afrontar y enfrentar a toda esta remetida, a toda esta patronal que actúa a través del Ministerio de Trabajo, a través de la Justicia, a través de los gobernantes. Y bueno, y volver a pensar al momento de votar,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 tenemos presos políticos sino también tenemos sindicatos que son ocultados okay. esto tiene de tres66 son judicializados se han pintado de dedo hacia los dirigentes, y además este son garroteados este son golpeados porque la represión que tuvimos el año pasado tuvo que ver con todo hecho al poder protestar eh, y poder buscar un mejor salario. Fíjense, en aquel tiempo, dicen que no han no alcanzado la plata, y este año estaban buscando comprar el ingenio de Concepción en Tucumán. Claro. O sea, pues toman el pelo, y dicen también unos caraduras, ¿Qué, ¿qué más les puedo decir? total Totalmente de acuerdo. Eh, bueno, Rafael, agradecemos mucho, sabemos que están están que que están, están viajando, no queremos quitarte más tiempo, agradecemos muchísimo la entrevista, y desde aquí, desde desde la redando y en particular desde esta radio eh, toda eh, toda nuestra fuerza para poder entrevistar eh, en adelante por los próximos años nuevamente poder entrevistarte como Secretario General del Ingenio Bueno, la gracias soy yo por darle difusión a nuestra a nuestra lucha, que es la lucha de muchos y que ojalá que también contacte y se animen a, a a librar los Las mismas banderas a cuidar de nuestra gente cuidar de nuestros derechos y, y esto se tiene que expandir Muchas gracias muchas gracias gracias bien ahí pas eh, Rafael Vargas secretario general de ceboil este que nos contaba bueno cómo cómo se lleva esta lección y después de todo el avance no de, del empresario de los empresarios es, eh, eh, es un dramático porque se puede bueno eh, como bien relataba él no hizo todo una especie de un paneo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 el ancalonjeada del cañaveral así te muerde el escarcha y aquella nostalgia en la soledad así te muerde el escarcha y aquella nostalgia en la soledad en un lomo de guitarra como pañuelo zambrero Por tu tristeza sufro y en ella viendo mi canto por tu tristeza sufro me arde mal hojas, el agrio misterio de tu desazón quieto manchón de trapiche me aprieta en el pecho tu sueño de sol que quieto manchón de trapiche me aprieta en el pecho tu sueño de sol duerme la luna en el surco el alba la espera nublada de alcohol Vuelve emponchada de frío tu vida zafrero La caña secó Vuelve emponchada de frío tu vida zafrero La caña secó En un lodo de guitarra Como pañuelos ambrero Bien lloviendo a mi canto por tu tristeza zafrero En el ramo de las mañanas programa de la red nacional de medios el de lunes a viernes de 10 a 12 horas con radio la radiación voz da las radios de la RNMA red nacional de medios alternativos de lunes a viernes de 10 a 12 horas triple W publico oro 11.36 11.36, continuamos con el Enredando las, las Mañanas Aquí en el estudio de Radio Puebla Está saliendo es el, el sol Está saliendo el sol, me estaba haciendo mucho frío recién Pero ahora salgo de acá Y me pelo la remerita Ya conoces el dicho de que los años no Vienen solos a dicha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 cuando, por fallar eh, a favor de los trabajadores, te abren un juicio político. ¿no? El juicio político, imagínateos vos que el juicio político una instancia, y ahí también ves las diferencias, el juicio político eso debiera ser uh. una instancia tan poco habitual que vos tenés jueces eh, enquistados, jueces federales enquistados en el poder,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 así que bueno vamos despidiendo no sé nada más, no sé qué la está... dicho, dicho ya no, se y fue ya se fue vamos está, despidiendo ¿no? y ella la llamada, la y estaba en la puerta <ríe> eh, no yo te decía vamos despidiendo ¿no? de la audiencia Ay. después por favor por lo menos despedite de mí Porque, claro. este si salís corriendo así, y sigue y sigue levantando las cosas. <risa> Pero ya sabes que tengo que retirarlo ahora a las dos y media, mi gordito del jardín, y siempre cego a las 1 a menos 5. <risa> quiero llegar un poco antes. Mono venía a arreglar reloj. Así es, la culpa <risa> es de Mono, sí. que, que no ha arreglado el reloj, y bueno, y ya, ya ha tenido su merecido que no comer los alfajores chiquísimos sí. que teníamos hoy. Que los hizo la Pacho. Que los hizo Pacho, así es. Bueno, nos despedimos entonces para hasta un próximo entregando nos despedimos dale, chau, dale, este y nos vemos aquí en 15s.